todos saber ganar, estamos un poco ansiosos en algunos momentos, pero bueno, dimos la cara contra uno de los mejores equipos de la liga, y por ahí algunos fallos arbitrales, yo creo que ahí a lo último decidieron el partido, más allá de que nosotros tuvimos la posibilidad de ganar y no la ganamos, y después San Lorenzo siempre tiene esa chapa al final y esa calidad que, que los hace diferentes. ¿no? que sí está claro que fue jugar el mejor partido de lo que se va a este Super 20, a vende que venían de un gran torneo en Chile donde fueron campeones. No, bueno, yo creo que fue el partido más con Sinteste que hicimos, ¿no? no nos fuimos nunca, estuvimos ahí, nos sacaron 10 y seguimos, en otros partidos siempre teníamos 5 minutos 7 que nos sacaban 20 puntos y después por más que remábamos terminábamos perdiendo. Creo que hoy estuvimos todo el partido, el planteamiento lo respetamos y bueno, eh, parece excusa pero estamos en construcción, somos un equipo totalmente nuevo, con jugadores nuevos, muchos conocen la liga ahora y eso lleva un tiempo, es duro, pero es la realidad. ¿Crees que están pagando derecho a piso por eso? No, no derecho de piso, pero esta liga es muy competitiva y, no. y no. nadie te perdona y todos se juegan la vida y por más que sea un torneo pre-liga, todos quieren ganar porque hay mucha presión y nosotros también y tenemos que trabajar para, para lograr Bueno, pero el jugaron de igual igual, digo, me imagino que eso es el balance positivo de esta noche. Sí, ahora el trabajo es pasar página y volver a hacerlo, volver a repetirlo y sí, contra los tres equipos que jugamos anteriormente competimos, pero teníamos cinco minutos espantosos Y hoy creo que la consistencia que tuvimos fue lo que, lo que nos marca el camino para lo que viene. Ya con una vasta trayectoria, con distintos pasos por distintos clubes, ¿qué encontraste en Hispano? ¿Cuál es el objetivo, no? realmente, pensando obviamente en la Liga Nacional? No, obviamente el objetivo primordial ahora es lograr la química de equipo, que todos conozcamos lo que queremos, lo que quiere Marcelo. Y ser un equipo competitivo y competir contra todos. ¿no? Eh, después la Liga dirá. Y la verdad que me encontré con un club muy organizado que te dan todo lo que quieres, eh, queda lejos, pero en tres horas estás en capital y la verdad que el, el buen trato que te dan te hace todo mucho más fácil. ¿no? En cuanto al formato, ¿te gusta el nuevo formato de la competencia, los tres árbitros? La verdad que sirve, sirve, sirve lo, los tres árbitros y los dos con experiencia por ahí guían un poco al, al que recién sube y, y bueno. Es tiempo, pero siempre hay mucha más, más calidad, menos menos contacto, menos roce que, que caracteriza al argentino en la, en la picardía y con los tres árbitros no se puede, así que se agradece y además foguea árbitro de al Futuro. Gracias. Un abrazo.